Arropada con despojos, solo se le ven los ojos a la vieja cerillera Dicen que es medio alcahueta y que por unas pesetas te hará saber cuanto quieras Con su voz aguardentosa te contará que fue hermosa y que ejerció de rameo que su casa de citas fue de lo más exquisita, que allí no entraba cualquiera, pues pasaba de visita un ministro con levita, un monóculo y chistera, y un magistrado famoso, y un diputado rumboso, que algún cura calavera la serie. Cerilla... De la noche, del viento y la escarcha vieja, compañera, la cerillera que aguanta el reproche del frío pellejo de sus posadeas. Arropada con despojos Solo se le ven los ojos A la vieja cerillera Pasó la guerra temblando Porque sirvió a los dos bandos En su brillante carrera Y al acabar la contienda Perdió favores y hacienda Por no entender de bandera.